ya habían ganado sus partidos eh, anteriores. Así que, en una mañana donde nos enteramos, en la noche de ayer, que Jimmy Baxter ya no es más jugador de obras sanitarias, hoy tuteábamos muy temprano, que Baxter no, no continuaba en el plantel, ningún problema extra basquetbolístico, simplemente una super, superposición en, el, en la posición del 2-3, 3-2, y bueno, se va a quedar Julio Lamas con el pica guiar, y seguramente irán por un 4, que para mí ya lo tienen, ¿eh? ahí medio, medio, medio, eh... a ver, una pista, una pista, una pista. Había un personaje de Caloy... Había un personaje de Caloi sin manos y este jugador puede llevar el mismo apellido. Pablo Prigioni, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo andas? Un gusto enorme saludarte. Hola, Gallego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Fui por Alicante y me quedé solo. Te quedaste solo porque yo salí disparado para acá que tenía la familia de Nueva York, así que no, no te pude hacer el aguante ahí, pero bueno. Me tuve que comer una no paella con bien. mis tíos. Seguro que lo pasaste bien, no tengo duda Sí, sí un poquito de playa, le metí ella y, y arranqué Volviste tostadito ¿Cómo andás, Pablo? Todo bien, todo bien, acá estoy yéndome a, al lugar de entrenamiento A ver si entreno un poquito Y, y, y nada, todo tranquilo, esta es la última semana que tenemos, eh, digamos, libre Ya el lunes empieza todo, así que eh, a disfrutarlo estos días Eh, te vi haciendo el check out la, Una o dos días después del partido En el lobby del hotel Rápido a Nueva York Cambio de planes ¿Se puede hacer tan rápido el cambio del chip? ¿De, de terminar un torneo? ¿Una cena con el grupo? ¿Con el plantel? ¿Y después rápidamente meterse ya en el mundo NBA? No, no, el, el chip fue de, de salir de la concentración de la selección y, y meter el chip de la familia en lo primero, claro. ¿no? Porque fue encontrarme con ellos que en un, en un mes y medio les había visto cuatro días ahí en Madrid antes de ir a Sevilla, entonces es ponerme el chip de la familia, de estar con los chicos, de estar con mi señora y, y, y bueno, y, y de que te caiga la ficha de que acaba de terminar un mundial, ¿no? Así eh. que... Así que bueno, el, el primer cambio ese, ¿no? El de la NBA, eh, nosotros los que estamos acá hemos tenido un poco más de tiempo para reencontrarnos con el equipo, digamos, de cada uno, no sí. como, como bueno, los chicos en la Argentina o los chicos que tuvieron que quedar en, en España como Chapu, como Facu, que rápido se metieron en la dinámica del equipo. Eh, nosotros, bueno, empezamos las pretemporadas ahora el día 29, el día 30, al final, justo al final de este mes, así que hemos tenido tiempo para... para estar con la familia descansar y, y recién ahora meter el chip de la, de la NBA, ¿no? Y estabas con muchas ganas de ver a la familia, ¿no? Sí, que hace largo, ¿viste? Los chicos ya son más grandes, te reclaman mucho más y, y, y bueno, eh, en el momento en que ya ves que ya no te que quedas libre, digamos, que, que, que se acabó, eh, lo primero que te viene es salir corriendo hacia ellos, ¿no? Así claro. que eso fue lo que, lo que hice. Eh... Pero bueno, mientras estaba ahí con la selección estaba disfrutando cada minuto de estar ahí y disfrutándolo al máximo. Así que eh, todo tiene su, su tiempo, ¿no? todo todo Hay tiempo para todo, digamos. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y, y como sos vos, Pablo, eh, imagino que fuera de la cancha eh, te dedicas de la misma manera como lo haces dentro de la cancha, ¿no? Con intensidad, con compromiso... este y, y dedicándole el tiempo que tiene que ser a cada cosa justo no sí viste ellos, nosotros eh, estamos con lo con la selección por ejemplo es un mes y medio de concentración y bueno ellos están solos entre comillas mis señores los chicos están rodeados de más familia pero claro. pero nos bancan a nosotros que podamos seguir y y hacer lo que nos gusta, y, y representar a, al país como lo, como lo hemos hecho, entonces ellos, parece que no, pero también hacen su sacrificio, ¿no?, de, de estar alejado de uno, y, y bueno, eh, ahora que hay tiempo para estar todos juntos, hay que disfrutarlo. ¿no? ¿Hubo tiempo para balance, hubo tiempo para mirar lo que pasó hace muy poquito en el Mundial, y sacar alguna conclusión? Sí, se va haciendo, obvio, ¿no?, se va haciendo, y, y bueno... Eh... Yo creo que hemos terminado en, la, en, el, en el lugar donde donde hoy por hoy merecíamos, ¿no? Nos cruzamos, cualquiera de los cruces iba a ser difícil, había cuatro equipos del otro grupo que eran de primer nivel, de primer nivel, y, y me parece que nosotros estábamos un, un escalón por debajo de ellos, ¿no? sí eh, Quizás con todo el equipo completo, eh, te diría que no, te diría que estábamos en igualdad de condiciones, pero en la situación que estábamos, creo que estábamos un... un escalón debajo de cualquiera de esos cuatro equipos sí. y el cruce iba a ser difícil, ya sea con Brasil como fue, como con cualquiera de los otros tres así que eh, yo creo que, que estamos terminamos en el lugar que hoy por hoy mere merecíamos ¿no? eh, después bueno, eh, uno piensa en todo, en cómo se preparó en, eh, en, en que hubo momentos buenos de básquet, en algunos partidos en que hubo eh, el ingreso de varios chicos al equipo de varios chicos que jugaron minutos por primera vez en un torneo y le hicieron bien, eh, bueno, hay un montón de otras cosas, pequeñas cosas eh, positivas que los que estamos dentro, eh, el cuerpo técnico seguro que ha valorado también positivamente, no después bueno, eh, el aficionado en sí siempre decía que el equipo llegue lo más alto posible, nosotros también, pero, pero hay un montón de cosas que suman, y hay un montón de cosas que a nosotros nos han dejado conformes, a pesar de que siempre tenemos la ilusión de llegar más lejos, ¿no? Sí, eh, a la sensación que nos quedó a nosotros es que faltó como un partido más, ¿no? este Por lo menos la que me quedó a mí, ¿va? que era... Eh, sí, entonces que, sí, yo... que si hablamos de un partido más y si ganamos por ejemplo, a, a Brasil, eh, no sé, me parece que Brasil tenía muy buen equipo, al igual que, como te digo, los otros... Quizás España era el, el más eh, cuco, el más capo del, gru del, del grupo del otro lado, pero pero bueno, al final se podía competir con los demás. Pero la realidad creo que hoy por hoy estábamos un escalón más bajo que de todos ellos, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y bueno, es la sensación y, y a mí me gusta ser realista, no no me gusta vender humo, ¿no? No, no, eh, si, hay, eh, si hay algo que yo vos... Que, Algo que no, me parece que con el equipo es... el completo, con Manu, con Carlos en perfecto estado, con Juan Gutiérrez, que nos sumó a una rotación de experiencia más en, en el interior, me parece que el equipo se potenciaba bastante, ¿no? claro Y ahí ya te digo que me parece que teníamos más potencial como para jugar con cualquiera de esos otros equipos. Sobre todo por lo que son estos jugadores, eh, la importancia que tienen dentro del equipo, ¿no? A Pero ver... En cambio... Entonces, bueno, eso ha sido determinante, me parece para para nuestras aspiraciones, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué pasó en ese segundo tiempo ese tan este, tercer cuarto que nos quedamos ahí sin gol y y, y a ellos le salió como que le salió todo de repente y un partido que venía trabado, como que no sé, la sensación era como que Brasil tenía mucho respeto por el pasado reciente de Argentina. y que en ese tercer cuarto eh, es como que perdió ese respeto Argentina se quedó sin gol ellos crecieron y después fue muy difícil volver al juego sí sí tal cual, un poco lo que decís vos ellos estaban ahí con un poco de miedo de jugar otra vez con nosotros nosotros el primer tiempo aguantamos muy bien y eso muy bien. A veces les generó muchas dudas les generó muchas dudas, como que muchos fantasmas supongo pero bueno, en el tercer cuarto nosotros lo que decís vos, nos costó mucho anotar y Cuando ellos se pusieron por delante del marcador y abrieron una brecha de 8 o 10 puntos, eh, ocurrieron dos cosas. Primero nosotros nos quedamos sin respuesta como para volver a meternos en el partido y, y bueno, y ellos ahí se crecieron y, y el partido se abrió y bueno, ya, eh, ya no, no, no hubo más partido, ¿no? Prácticamente, claro. así que... así que poco más que decir, obviamente no pero hay 20 no, sí. puntos de diferencia entre los dos equipos, seguro, pero, pero sí que ellos están un escalón por encima eh, el equipo que estaba ahí, los dos equipos que estábamos ahí sí que ellos tenían me parece más potencial que nosotros y te hicieron valer, nos desastaron y en la segunda parte ya no, no pudimos competir con ellos ¿no? sí sí sí ¿te sentiste en casa en España Pablo? sí me sentí muy bien la verdad lo disfruté un montón Eh, el torneo, eh, antes del torneo, lo único que pedía yo, yo mismo me pedía el estar sano, porque después del torneo en Londres, eh, que lo no había sufrido mucho por el tema el cólico. del riñón, que me había así, que las piedras están en el riñón, que sí. me habían fastidiado el torneo prácticamente, eh, lo único que pedía era estar sano, no que dependiera solo de si era capaz de jugar a buen nivel o no, pero que no hubiera ninguna influencia física mí como para. para darle lo, lo que yo pudiera al equipo, ¿no? Y, y en este sentido se dio porque físicamente me encontré muy bien y, y lo disfruté, disfruté, disfruté cada, cada minuto del torneo, dentro de la cancha, fuera de la cancha, eh, de los chicos nuevos, todo, ¿no? La verdad. Así que, así que nada, en eso no tengo, no tengo nada negativo para decir. Bueno, está bueno eso porque después eh, lo, lo deportivo queda sin concreto a un resultado y a Y a, y a lo que pasó en el mundial y yo también coincido plenamente con que hoy del quinto al inclusive del tercero si se quiere a, a, al décimo primero, al décimo segundo los equipos están muy parejos y, y cualquiera en una noche buena le puede ganar al otro a pesar de que puede haber alguno que esté un escaloncito más arriba que otro pero este, también de, va a depender ese día también cómo se presente cada equipo a jugar con el personal que se presente o sea Hay muchas variantes, hay muchas variantes. Eh, sí, Mira vos, fijate Grecia queda primero en el grupo nuestro, dominando un poco el grupo, jugando muy bien y, y a las primeras de cambio pierde también en primer cruce, ¿no? Sí, que, sí y Serbia que eh, había tenido una primera etapa no tan tan así positiva termina con, constituyéndose en un equipo porque Brasil también la había ganado, como le había ganado Francia, termina siendo sí, un sí. Eh, el, el mejor equipo del mundo del básquetbol FIBA sí. si se quiere, porque Eh, con esta seriedad que se presenta a jugar USA básquetbol hoy, desde hace un tiempo hasta parte, del 2006, a esta parte que se presenta a jugar, eh, o después del 2006 mejor dicho, a esta parte, con esta seriedad, con un entrenador como Macri Secky, con un cuerpo técnico este, que, que trabaja, que prepara los equipos, con un plantel de 30, 35 jugadores, y a pesar de no haber traído las primeras, primeras, primeras figuras, eh, hoy hay que jugar por el segundo puesto, y... Y, y por lo menos me parece a mí eso, ¿no? Este, eh, y... Sí, coincido, coincido con vos, y sobre todo me parece que, bueno, todos pensábamos que el único que quizá tenía capacidad y potencial vale. para hacerle fuerza era España, y a España, mirá, le sale un mal partido de, de cuartos y se queda fuera también, un poco inexplicablemente, ¿no? Pero pero bueno, eso es lo que tienen estos torneos, y, y, y bueno, yo como te digo, eh, creo que con... con Con el, con, por cómo estábamos, creo que nos merecíamos terminar en esa posición. Y, y bueno, es, es la realidad del equipo hoy. Así que hay que hay que seguir trabajando de la manera que lo hicimos, porque creo que fue un periodo que había dudas de si nosotros nos íbamos a preparar bien por todo lo que había pasado con el, con el tema de CAB. Eh, y creo que fue uno de los años que mejores, mejores trabajamos, ¿no? Mejor trabajamos eh, cada entrenamiento, la, la programación, los viajes. Eh, me parece que fue una de las preparaciones más completas deportivamente con más seriedad que la que la hemos tomado aunque siempre lo tomamos con mucha seriedad pero esta no nos distrajo para nada el tren de la cup y bueno eh, creo que el equipo por momentos en el torneo en algunos partidos eh, rozó el techo no lo máximo que podía jugar no yo creo que sí comparto plenamente aparte es muy peor hacer un análisis con vos porque es un tipo muy Muy muy sincero y muy Muy pragmático para ver las cosas No le das mucha vuelta a, Al análisis y, y, y lo hablamos allá Y, y ahora comparto plenamente Que eh, me parece que por momentos El equipo, este equipo con, con, con, con este tiempo de trabajo Y con este mix de nuevos Y, y no tan nuevos Me parece que en algún pasaje de Eh, que yo, contra Puerto Rico el primer tiempo, eh, el tercer cuarto contra Grecia, me parece que alcanzó un techo o, o entregó todo lo que podía entrenar. Por eso eh, yo soy de los que cree que el, el, la, única, la única vez que se fracasa con un resultado opuesto es cuando no se lo intenta, ¿no? cuando no se da el máximo. Eh, pero cuando vos tuviste, como decís recién, una preparación... Eh, de las mejores, cuando alcanzaste el techo en el torneo, cuando peleaste con las armas que tenías y cuando te ganaron un segundo tipo como te ganó Brasil, me parece que eh, nada, el equipo entregó todo lo que tenía para entregar y no se guardó nada. No, eso, eso es algo que el equipo tiene siempre, ¿no? Que, que deja todo, deja al máximo y bueno, con aciertos, con errores, pero. Totalmente. Eh, no, no, hay, no. Nadie se guarda nada, ¿no? Y menos en un torneo como ese, así que. Como te digo, yo personalmente lo disfruté, disfruté de ver a un montón de chicos que jugaron a buen nivel eh, muchos partidos, eh, por momentos otros, que, que ganaron experiencia, eh, y bueno, eh, vamos, es momento de trabajar, me parece, claro. es momento de, de trabajar eh, más que nunca, eh, los jugadores jóvenes que tienen posibilidad de ir entrando en el equipo eh, que se den cuenta de que hay lugares para entrar, que no es un equipo como... No sé, a mí me costó entrar, por ejemplo, al, al, a la selección porque había un bloque de casi 12 jugadores que, que era muy complicado que alguno saliera, ¿no? Es cierto, hoy por es cierto. hoy la selección me parece que está en un, en un periodo de cambio donde se necesita que, que esos jugadores jóvenes que tienen potencial tienen que dar un, un paso adelante y tienen que tomarlo como... Eh, como una gran motivación, ¿no? Yo me acuerdo que quería entrar y quería entrar y no podía, no podía, estaba el Puma, estaba Pepe, estaba Lucas Victoriano que estaban jugando un nivel tremendo y yo decía, yo quiero estar ahí, pero no había lugar y era consciente de que no había lugar. Claro. Eh, entonces, bueno, seguí trabajando, seguí trabajando y en el momento en que en que se empezaron a eh, abrir abrir espacios en el equipo para entrar, eh, yo pienso que estaba listo para hacerlo. Bueno, ahora es una buena oportunidad para muchos. jugadores jóvenes eh, la posibilidad de entrar en el equipo y, y depende exclusivamente de ellos de, de su esfuerzo de su deseo de, de mejorar de, de competir en las mejores ligas y de, y de ocupar un lugar en la selección no así que es momento como digo de, de, de cambios de trabajar mucho y, y bueno yo creo que eh, se puede se puede formar un equipo competitivo eh, no no a muy largo plazo al, al contrario Así que todo depende de el, el trabajo que, que todos seamos capaces de hacer, ¿no? El que habla es Pablo Prigioni, por si necesita presentación para mí de lo mejor de la historia del básquetbol argentino. No descubro nada con esto, sobre todo en su posición, eh, un tipo que uno vio jugar eh, eh, en, en la Liga Nacional, este. En, bueno, en San Nicolás, en, en obras y, y después el crecimiento que tuvo eh, no solo como jugador sino también como, como persona eh, hay algo que igual no cambiaste nada que, que lo tenés cada vez sos cabrón, eh, eso lo seguís teniendo sos cabrón, cabrón, cabrón y eso me encanta eh. de eso no te olvidás nunca ¿en qué sentido lo decís? peleador adentro de la cancha sos, sos esos tipos que dejan todo sos esos tipos que está buscando siempre Dar el máximo para el equipo Eso la verdad, pasaron los años Porque has crecido muchísimo No sé, vos te das cuenta igual Pero has crecido muchísimo como como, como jugador Eso es indiscutible Como persona has crecido un montón también Y eh, uno se alegra por eso Y lo celebra este Pero esas cosas de esencia no se pierden nunca ¿eh? Bueno, agradezco tu Consideración hacia mí Pero bueno, eso es algo que uno tiene Que hay muchos jugadores en esta selección y muchos jugadores argentinos que que tenemos ese carácter ¿no? para sí, competir sí, de querer cual. ganar y de luchar y de no bajar los brazos tal o sea, cual de, tal cual eh, bueno eso tiene que ser eh, yo creo que es una marca de de Argentina sí, ¿no? De, de jugador argentino que es jugador americano ¿no? ese elgerio es, es, de competir de luchar y Y, y bueno, yo creo que eso Mientras alguien está compitiendo No lo tiene que perder nunca ¿no? De lo que viste, de los chicos nuestros ¿qué... ¿A quién le aseguras? O no le aseguras Pero ¿a quién pensás que puede ser el abanderado? O, ¿O cómo los viste? Y que pueden tener un desarrollo A nivel internacional importante No me pongas en estos compromisos eh... <risa> ¿Por qué me pones en estos compromisos? Me gusta hablar en general no sí. Me gusta hablar en general Y creo que todos Eh, han sido una, una gran experiencia para sí. ellos. Obviamente que Facu, que ya no es, aparte de su, a, digamos, quitando su corta edad, eh, ya jugó Juego Olímpico, jugó claro. el, el Torneo de las Américas, jugó este Mundial, ya son varios torneos que tiene encima y, y sabemos que, que tiene potencial y bueno, no no descubrimos nada de él, pero sí. me encantó los minutos que dio el Nicola Provitola, que había tenido un torneo... en Caracas el año pasado difícil para él, Muy. Eh, supo hacer una gran temporada en Flamengo y, y este año jugó con mucha de en los momentos que, que le tocó estar en la cancha y, y creo que, que dio un paso de gigante eh, pero después también hay hay otros jugadores que, que a pesar de que jugaron poco Marcos de Lía, eh Mati Bortolín que no jugó Eh, no jugó mucho pero pero bueno tienen condiciones para como te decía antes hay hay espacio en el equipo como depende para de todos, ellos Pablo eh, cómo depende de ellos Y, y depende de ellos porque hay lugar ahora no tienen mucha competencia no ojalá haya, aparezcan seis siete jugadores internos más que le que, que compitan por estar ahí pero hay poco sí. entonces depende de ellos eh, eh, aprovechar esta, estas oportunidades que hay no claro. eh, depende de ellos el que se sigan desarrollando como jugador yo soy más eh, por más que usted vos te vas a enojar y algunos eh, gente de la liga nacional se va a enojar pero Veis que hay jugadores que tienen que venir a jugar a, a Europa, o tienen que, que ir a jugar a Europa, tienen que ir a jugar en ligas que hagan más oposición, eh, porque bueno, después de unos años en la liga está bien, pero eh, jugadores de nivel de selección me parece que tienen que competir contra eh, los mejores jugadores del mundo, o por lo menos los mejores jugadores de Europa, sí. y Yo pienso igual. No enojo, evolucionando, ¿no? Pienso igual vos? que vos, no me enojo, no me enojo, pienso igual. creo que, que, que tienen que ir a competir contra los mejores para no encontrarse después en una competencia mundial que hay que tirar con el tiro corregido que son físicamente más grandes que no hay que picar tanto la pelota o que no hay que poner en el piso o que, en fin, todos los pequeños detalles que, que son los que te llevan a ganar un partido a ser mejor jugador, a mí me parece que eh, a mí me parece que los jugadores nuestros eh, los lo que tienen posibilidad de desarrollarse eh, deben ir a competir al básquetbol europeo con algo firme de competencia, ¿no? a deambular por Europa, eh, pero con algo de competencia firme para poder rozarse contra los mejores todos los días, y que eso los va a hacer mucho mejor a ellos todavía, no tengo duda. Totalmente, totalmente, yo creo que ese es el camino, obviamente no todos tienen esas claro. oportunidades, pero el, si hay alguno que la tenga debería aprovecharlo, ¿no? así que... Así que bueno, como te digo, es un momento de cambios y de trabajar mucho, ¿no? De trabajar mucho. Negrito, te hago la, las últimas, y ya te dejo porque te estamos exprimiendo demasiado, este y ya y, no, y nos diste mucho también y te quiero agradecer públicamente que estábamos ahí las 24 horas en el hotel instalado y nos diste mucho en el hotel. Gracias por la por la onda siempre. Que, la verdad que nos sirvió un montón. Eh, Se pierde con Brasil, el equipo triste por el resultado, eh, tranquilo porque entregó todo lo que tenía para entregar, eh, se, se come, se cena, grupo, que, si no me equivoco fue Andy María, eh, llega el momento de, entre comillas, la despedida, eh, y Pablo Prigioni dice, no juego más en la selección, para mí no dijiste eso, para mí hay una, hay una puertita. Eh, primero no me gusta que algo privado salga, ¿no? De un grupo. Eh, yo me, me sentí bastante molesto a los dos días o al día siguiente cuando salió comentarios que había en esa cena. No sé quién lo ha dicho, la verdad, pero yo estaba bastante molesto porque eso es una cena privada y uno juega, hay emociones que son son de, son desde el grupo, ¿no? No no tienen por qué salir y la, las palabras que que haya se, que se deberían quedar ahí. No sé quién fue el responsable. Eh, no sí. me parece bien que haya salido y no sé quién fue el responsable entonces con este pensamiento tampoco obviamente yo voy a ponerme ahora a contarte lo que pasó en esa cena porque no, pienso que eso no, no debería no, salir no. simplemente así te que, estoy preguntando si vos, me pre si vos me preguntas si yo voy a volver a jugar eh, no yo hoy no te puedo decir 100% que no voy a volver a jugar eh, pero lo veo complicado pero yo no te puedo garantizar que voy a volver a jugar así que eh, tampoco me parece que tiene tanta importancia hoy Eh, mediados de septiembre, eh, si yo, si Chapu, si Leo, si Manu, si... Porque le falta muchísimo tiempo, falta muchísimo tiempo. Si tuviéramos, obviamente, si tuviéramos los todos estos, eh, más mayores que estamos en el equipo, tuviéramos 25 años, esta pregunta ni me la haría. Eh, me la haces por la edad que tenemos y, y tal. Pero no tiene sentido ponerse a hablar hoy de eso, me parece que hay otras cosas mucho más importantes como la que hablábamos antes, el desarrollo de un montón de jugadores Seguro. Que, que deberían eh, empujarnos afuera, a, deberían digamos, eh, terminar con estas preguntas y debates simplemente por su rendimiento, su rendimiento debería quitarnos a nosotros, eso es lo, lo, lo lo que sería bonito. Eh, me parece que hay un montón de otras cosas más importantes que si hoy nosotros en septiembre vamos a decir si vamos a jugar o no vamos a jugar, ¿no? Así que eh, esta es mi respuesta para vos. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. No, te cuento como cuando terminó al otro día de la, que se habían juntado y qué sé yo, bueno, Leo dijo que no jugaba más y, y, por, y por eso surgieron después ahí eh, los interrogantes. Y a ver, y también por otro lado... Eh, Son tan grandes ustedes como jugadores y como personas que también a uno, le en este caso, lo, lo hablo en primera persona porque eh, te pica el bichito de saber hasta cuándo uno puede contar eh, con, con los que hicieron grande nuestro básquetbol, ¿no? Y eso eh, es para nosotros, cuanto menos periodísticamente hablando, eh, muy muy importante, porque además, así como disfrutás vos de un torneo como disfrutaste en España, porque estabas en... como en tu casa, como jugaste con, con tus amigos, hicieron eh, un torneo eh, eh, diferente en cuanto al recambio de los jugadores, eh, nosotros también disfrutamos mucho de la presencia de ustedes en la selección, y, y por eso la, la inquietud, ojalá, ojalá vengan 10 eh, prigionis más o mejor que prigioni, y, y, y por ahí a Pablo, este, el hecho de que haya 10 prigiones más en ese lugar, eh, u otro jugador, este, Como dijiste vos, lo saquen deportivamente hablando, eso ni hablar, también es el deseo de todos nosotros. Pero uno disfruta tanto, eh, aún perdiendo, eh, porque esto es lo que por ahí otros colegas de otros deportes no entienden. Eh, nosotros, los que estamos cerquita del equipo, en, o del básquetbol, o estamos, disfrutamos mucho de, de verlo a ustedes dentro de la cancha, independientemente del resultado. Eh, ¿se entiende lo que digo, Pablo? y, y, y, y por sí, eso... se la... entiende y yo te agradezco obviamente que también entiendo el eh, digamos el que se preocupen si vamos a, a seguir si tenemos deseo de seguir algunos jugadores eh, pero no sé a mí me parece que eh, por cómo somos cada uno de los que estábamos en el equipo la, o gente que ya se fue del equipo en años anteriores creo que cuando alguien tiene claro que no va a jugar más eh, agarra el micrófono lo dice no voy a jugar más y ya está Eh, o, o hace un anuncio ¿no? y dice eh, hasta acá llegué no voy a jugar más en la selección o tal. mientras nadie lo haga de esa manera eh, es como que está abierta la posibilidad claro. me parece por más que interiormente uno tenga sensaciones de quizás no juego más bueno esas eh, eh, digamos hay que convivir el jugador tiene que convivir con esas sensaciones de duda a veces durante el año de saber si si va a estar en condiciones de poder ayudar al equipo Si el entrenador que, que esté le le va a querer hay un montón de cosas que los los jugadores pensamos no claro, y, claro, claro. y masticamos durante el año entonces bueno parece cuando alguien tiene claro que ya no quiere jugar más con con equipo de selección por por diferentes motivos lo eh, no por cómo somos nosotros va va a hacer un anuncio y va a decir no juego más por esto por esto por esto y, y ya está no mientras mientras nadie salga y lo diga todo puede ocurrir no Claro, que fue lo que hizo un poco Leo Gutiérrez Bueno, mira, te digo eh, El 30 del 10 Y te agradezco la nota, la nota desde ya Y eh, vamos despidiéndonos Partido televisado por Space Ahí estarán Leo Montero y Daniel Jakubovic. Cleveland, Nueva York Qué tool, eh Ya tenés Upa. este partido televisado te inicia, en la Argentina y todo Este es inicia, ¿eh? inicia el torneo, digo Trata de que y no te meta... Cleveland tenemos, creo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, exacto. Trata de que no te meta un pic LeBron, nada más. Claro, va a estar duro, va a estar duro, pero bueno, eh, la verdad que de mucha ilusión de, de, de empezar, eh, hay un montón de gente nueva, entrenador nuevo, el staff todo, el staff técnico nuevo, sistema nuevo por aprender, eh, que yo he venido varios días a entrenar y me lo están explicando de a poco, sí. un sistema que no es cualquiera, es un sistema con el cual eh, el, quizá el mejor entrenador de la historia ganó un montón de campeonatos y, y bueno hay un montón de condimentos que hace que esté muy sí. ilusionado a la hora de empezar de de ver cómo nos enseñan el sistema eh, y bueno y de y con toda la expectativa de que este año sea sea un año bueno así que eh, con ganas de que de que empiece no pablito nada eh... Negro, te, te agradezco otra vez más este, el contacto Y la buena onda de siempre eh, Te deseo lo mejor eh, A vos, a tu familia eh, Ojalá que, que puedas mm, Bueno, terminar la temporada Empezar y terminar y disfrutarla Esta temporada que arrancás con los Knicks de Nueva York De la mejor manera posible Sabemos que profesionalmente Nunca va, va a haber un reproche Porque sos un profesional 100% eh, Y bueno, nada Nos estamos comunicando, dale Bueno, Diego, un abrazo grande, sabes que es un placer hablar con vos y, y bueno, a lo largo de la temporada, cuando quieras, ya sabes que me pega un toque, a veces me retraso algún día, pero... No, siempre, está siempre. El negro está siempre, el negro está siempre. Una un abrazo grande para todos. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau. Ahí está, Pablo Prigioni, eh. eh. Crack adentro de la cancha, crack afuera de la cancha. Realmente un gusto hablar con Pablo Prigioni.